Ver tu gloria. Drama de tu gloria aquí. Caminaremos y andaremos en pos de ti. Queremos ver tu gloria. Drama de tu gloria aquí. Caminaremos y andaremos Tu gloria, terraba tu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 conocerte, Padre que guardo en espíritu, de sabiduría y de revelación, en el conocimiento tuyo, el so es... Conocerte. queremos ser una juventud en México que te conoce levanta tu voz, clava. É aqui que Oh